¿Y a costa de qué ha sido? Que es lo que nos, nos cuentan justamente. Nosotros nos encontramos que en lo que va al gobierno de Millet han desaparecido más de 12.000 pymes. ¿eh? Eso es importante, Marcar, 12.000 pymes con todo el costo económico y social que genera En este momento estamos en un nivel de pobreza superior al que teníamos en la famosa crisis del 2001. Estamos en el 53%, lo que implica que hay 25 millones de argentinos viviendo debajo de la línea de pobreza, de los cuales 6 millones eh, se incorporaron durante este gobierno. En el caso de la indigencia es más grave, porque nosotros tenemos hoy el 18,1% eh, de indigentes lo que representa 8.500.000 argentinos que no se alimentan adecuadamente, de los cuales 5 millones se agregaron en el actual gobierno. Cuando hablamos de indigentes, que estamos diciendo que no comen bien, no comen bien en el país que produce alimentos para 10 veces más la población que tiene. Cuando nosotros vemos otro indicador importante, que son los desocupados, nos encontramos que hay 1.625.000 desocupados, de los cuales 336.000 se incorporaron a la desocupación durante este gobierno. Durante este gobierno se perdieron 130.000 puestos de trabajo formal. Es decir, que nosotros nos encontramos frente a un deterioro económico y social muy grande, Y este gobierno que le gusta jactarse, de que hace cosas que otros no han hecho, y justamente eh, no es que no se sepa que provocando semejante recesión, semejante costo económico y semejante costo social, se puede lograr una reducción de la inflación. Todos los economistas lo saben, pero la mayoría de los gobiernos no aceptan este tipo de recetas porque no están dispuestos a generar semejante genocidio social, entonces eso es muy importante ver, porque digamos que el arte de bajar la inflación siempre se ha entendido en un contexto en donde no se genere una destrucción tan grande de empresas, puestos de trabajo, aumento de la desocupación, aumento de la indigencia. Entonces me parece que es importante esto y agrego un dato más, en lo que va a la gestión de, de, de Milay, también se provocó un deterioro del salario registrado del 10%. Es decir, la economía prácticamente está paralizada. ¿eh? Yo diría al contrario. Que con una economía prácticamente paralizada que tenemos nosotros, todavía sorprende que se tenga una inflación del 2,7%, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se alarman porque la inflación anual es del 3%. Es decir, en términos internacionales, la inflación mensual del 2,7% es alta. Y cuando uno ve justamente con la catástrofe que se ha conseguido esto, realmente como economista no hay nada que festejar. Al contrario, me parece que se olvida que la actividad económica tiene como principal función la producción de bienes y servicios que necesita una sociedad. Eso no se está, digamos, cumpliendo. Me hace acordar ese viejo cuento del de labriego que había, estaba tratando de enseñarle al burro a que no comiera y justo cuando aprendió a no comer se murió. O sea, quiero ser claro, se está matando la economía argentina y se está provocando un tremendo daño social. Porque no hay, digamos, capacidad para poder lograr bajar la inflación sin generar semejante daño, como han hecho muchos otros países y que mismo Argentina tiene justamente ejemplos de haber logrado la inflación sin semejante costo. La recuperación económica y social nos va a llevar seguramente muchísimos años.